¿Llegó el emperador? Lo digo con un signo de interrogación porque ando sí. de... ¡Ah! ¿Cómo te va, Fran? Bienvenido. ¡Llegó el emperador! ¿Cómo estás? Y buena vida! ¿Dónde andás? ¿Qué costás? En Paraguay. ¿En serio estás en Paraguay? Y sí, en Paraguay, en el plan internacional. Internacional. ¿Y qué estás haciendo? ¿En qué lugar de Paraguay estás? A ver, contame. Eh, llama? Este. Sí. Ah, bueno, listo Alguna tramoya estás haciendo entonces ahí ¿Con qué vas a volver? Y Con cosas nuevas ¿Qué? Me imagino ¿Te mando un WhatsApp y me compras una cosita que necesito? Obvio Bueno, dale ¿Qué? Marca, marihuana No, nah, no nah. Tecnología te iba a pedir Ah, bueno, pensé que mira, dejo esto. No. Nada, la marihuana de Paraguay fue que se volvió cada vez peor, dejala ahí. ¿Cómo andás, Fran? Contame. Eh, te extrañamos uh, acá, ¿eh? Yo también, extraño los cujos. Bueno, ¿y qué? Pero te ha ido muy bien, ¿no? Hace qué, una, como una semanita sí, ya que andás eh. Es. Qué lindo. ¿Por dónde anduviste? En Cataratas del Iguazú. En José de Posepa. Fui al parque los pájaros, hola. Sí, te estoy escuchando. ¿Qué fue lo que más te gustó o más te impresionó? ¿Las cataratas las conocías o las conociste ah, ahora? Al parque pájaro fui ayer. Ajá. ¿Y qué hay ahí? Aves. Ayer me vi en un tucán. Claro, tucán, papagayo, mucho pájaro colorido, ¿no? Un montón. Un montón. Qué lindo, Fran. Digo, ¿las cataratas ya había sido o fuiste por primera vez ahora? Es la primera vez que veo. Que hay, que hay, que veo. Uh -huh. ¿Y qué sentiste? Impresionante, ¿no? Sí, me remogé. <ríe> Está bien. Buena ¿sí hermosidad. Conozco, sí. sabes con quién fui? Con el Juan y de Pian fuimos en un, en un verano. Los oh. dos agarramos el auto y llegamos hasta ahí y cómo se portó? Muy bien, se portó muy bien. Y mira, mira lo que te digo, nos paró prefectura en plena ruta para revisar si teníamos droga y todo eso y no encontraron nada, así que se portó re bien. ¿Y fue a, a Brasil? No, no, no, no, no, no, hicimos turismo nacional nomás, no quisimos pasar ni a Paraguay ni a otro lado. Che, ¿y escúchame, el clima ahí en, en las cataratas como cómo es? ¿Qué, ¿Qué te tocó estos días? 30 fe? ¿Eh? 30, 31 Uy, uh, altísimas temperaturas, eh, ¿no? 20 ¿Y, ¿Y llovió un poco o no? Me metí a pileta Nada, me metí pileta Bien y, y, ¿Y hiciste amistad con estos animalitos que hay en las cataratas? ¿Cómo se llaman? Me salen mapaches, pero no son mapaches o sí L Locotí Ah, eso sí Y viste, L qué, qué bonitos, ¿eh? Confianzudos Hermosos son Medio confianzudos nomás Sí, bastantes. Sí, se te mete te quieren comer lo que tengas a mano. Sí, a una persona se lo, lo ganó un paquete de pañales. No. Desubicado. Tengo noticias. A ver. Tengo noticias. Dale, te escucho. Eh, eh, hice contacto de gente de Bariloche. Ajá. ¿Para qué? Para, para ir a Bailoche gratis, para oh, radio. Estimo que ahora empezaste un raid de viajes que no vas a parar más, no te vamos a ver más en el estudio, entonces. No, Germé está invitada a Bailoche. Buenísimo. ¿Lugar para cuántas personas hay? Y para cuatro. Bueno. ¿Y ¿Con quién es el a contacto? Agarrar bueno, el Imperio de Vailoche. Mirá. Bueno, muy bien. Que fue, fue como afuera, que nos conocemos de Ignacio. en la ruina de San Ignacio. FMI Imperio 91.7. Sí. Bueno, vamos agendando. ¿Te dieron fecha? Y no. Hay que elegir. Sí. Pero... No... Me, me, me cayó en de 10. Bueno, qué lindo. Che. Ya, ya tenés por estudio eh, la zona que viene. Bueno, sí, más vale, te esperamos acá. Está la alfombra roja esperándote que, que vuelvas a, a pasar rumbo a tu silla. ¿Tenés alguna otra noticia? Porque me dijiste, tengo noticias. ¿Tenés alguna otra? Había muchas chichis. Bueno, acá. bueno, bueno, bueno, ¿eh? Portate bien vos también. Y no me tenés muy bien acá, porque la, la, la propiedad de agua, pero... Ah. <risa> bueno, Fran, un gustazo escucharte, más vale. Eh, si tenés algo más que decir, eh, es tu espacio, el del emperador, así que hazlo muy ahora. Bueno, yo te estaré semana que viene por allá el martes la semana que viene se por allá genial Fran te mandamos un beso y un abrazo todas las personas que estamos acá te, te queremos, te extrañamos gracias, gracias. Dale, yo chau. me los quiero a todos a todas. buenísimo besazo Bueno, Fran Fernández, nuestro emperador, el de los viernes, que anda de viaje. Qué lindo estar en las cataratas, ahí disfrutando de, de este momento, además con esa temperatura que está diciendo. El viernes que viene lo vamos a volver a tener por acá, a nuestro emperador.